11 y 37, continuamos con el Enreando la Mañana aquí desde el estudio de Radio Pueblo Aprovechamos para mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando, toda la gente que nos sigue, un saludo para Javi para Lapacho, que Lapacho siempre me dice te estoy escuchando, una amiga, yo digo Lapacho como si toda la conocieran, pero una amiga re piola. El que tenemos en común, que siempre nos escucha Yo Así. quería denunciar al productor estrella por molestar al conductor ¿Vieron esos carteles que ponen en los colectivos? No moleste al conductor, bueno, la próxima te voy a poner un cartel ahí para que... Está todo el tiempo molestando, él no sabe qué hacer Parece un niño, digamos, es un niño prácticamente Bien, este, parece que vamos haciendo la introducción para la segunda nota la, la segunda, Diego, está, está perdido. O sea. ¿Ves? Eso te provoca el conductor estrella. Claro, me desconcentro. El digamos, para... Además, tendría que estar él afuera y no, no mirarle la cara ni nada. Eh, bueno, en la siguiente nota es... Eh, mañana hay una convocatoria para marchar en devoto. Eh, puntualmente, eh, educadores y organismos de derechos humanos están denunciando, bueno, por un lado, el achicamiento del Estado con estos programas educativos para el, los contextos eh, en encierro. Y eh, puntualmente, bueno, eh, este caso, va, mañana va a haber una convocatoria de una marcha, eh, tratando de visibilizar esto. Eh, vamos a estar en contacto ahora con Oscar Caselnobo, de la Agencia para la Libertad, eh, quien, bueno, nos va a comentar también eh, las amenazas que sufrió, que sufrió hace un mes eh, por el trabajo que vienen haciendo. Eh, el caso, bueno, de los educadores, eh, bueno, esperamos que nos pueda comentar bien la convocatoria y cuáles son las denuncias, porque... Hubo requisas ilegales, hubo eh, ataques contra los programas, atacaron contra las computadoras, contra el material y bueno, eh, con compañeros educadores que, que no pueden dar clases, con presos eh, amenazados para que no vayan a esas clases, así que bueno, ahora esperamos eh, poder entrar en contacto con Óscar. Y, bueno, lo que comentaba hace rato, que con el trabajo que se viene haciendo desde la Agencia para la Libertad, están amenazando eh, con crearle nuevas causas y, y una situación eh, violenta, ¿no?, que sufre Oscar y, bueno, el equipo de trabajo que acompaña a esta agencia. Así es, recordemos, digamos, que esta es una lucha que viene de hace años donde diferentes educadores y diferentes organizaciones de derechos humanos vienen peleando para que, eh, por el sistema educativo eh, dentro de las cárceles, ¿no?, Y justamente bueno, hay diferente en las diferentes cárceles tienen este eh, son programas educativos que los ayudan a los a, lo, a los chicos que están privados de su libertad poder tener eh, una herramienta, o poder de... seguir alguna carrera universitaria, ¿no? Porque hay ahí... Este, carreras también de antropología me contaban por ahí en la facultad de Salta tenés para elegir como alguna en la facultad, digo en sí, la en cárcel de Salta hay distintas propuestas académicas y propuestas educativas para los presos para que puedan eh, en este periodo, en su periodo de encierro poder eh, crear una herramienta, no solo talleres de oficio sino también educativos eh, de carreras académicas eh, y que, que van eh, aprovechando ¿no? y esto también emplea una cantidad de profesionales ...que se ven en el compromiso de trabajar en estos contextos de, de encierro... ...que como todos sabemos es, es muy difícil para, para todos eh, poder estar ahí... entonces eh, ...y hay un compromiso muy grande y muy militante... ...para lo, los profesionales que trabajan ahí... ...por eso era importante hablar de este caso... ...porque se está vulnerando eh, los derechos de, de los mismos presos... ...y de los educadores que están sufriendo este achicamiento del Estado... ...que como todos sabemos... Eh, ya hubo millones de despidos entre ellos unos eh, estos programas son eh, víctimas también de esto, de esto de este ajuste así así que bueno para eso ahí estamos viendo que el productor estrella está trampirando un poquito no se puede eh, comunicar está en mucho movimiento pero sí la verdad que este y viene de la mano no con lo que hablábamos hace rato de, de la represión en este periodo de, de primavera que es primavera represiva acá en Jujuy y también bueno eh, acá en jujuy las cárceles eh, hay muchos chicos y muchos eh, muchas detenciones arbitrarias por portación de rostro y se agudiza bueno en esta temporada de, y más con este gobierno digamos de, de gerardo Morales que tiene una política represiva bastante fuerte hemosempezado a con detenciones eh, de dirigentes como Milagro Sala, y sigue amenazando, digamos, aún ha no habido casos nuevos eh, de este, de esta cuestión represiva, hacia militantes o hacia referentes de, de organizaciones sociales, no solo de la Tupac Amaru, sino de otros, y eh, forma parte ¿no? de este aparato represivo que, que tiene el gobierno de Gerardo Morales acá en la provincia, y el aparato también de Patricia Bullrich eh, a nivel nacional. Así es, ¿no? y recordemos digamos, que este, ahora vamos a hablar de un caso puntual ¿no? sobre la educación en las cárceles, pero recordemos también que a nivel nacional está viendo muchos recortes, digamos, y aquí en Jujuy también eh, los EICAR, este, los CAC, eh, diferentes programas digamos, donde se ha ido recortando y privándonos de un derecho tan fundamental como la educación. Y no solamente se pone en juego la educación de los jóvenes, la educación de los adultos, si no se pone en juego la montones de fuentes de trabajo que se pierden, ¿no? Muchos docentes despedidos con contratos basura de tres meses, contratos de un año que no sabes si el año que viene labura. Entonces, digamos, se está poniendo en juego muchos derechos que hemos que hemos ido ganando a través de la lucha. Así es. Y bueno, vamos a esperar la, la salida al aire de Óscar, no sé si querés panchito un temita si alargamos un ratito. Bien, escuchamos un poco de música, entonces continuamos con el Enredando de la Mañana aquí del estudio de Radio Pueblo, ya con la comunicación en vivo. Sí, 44, continuamos con el Real de las Mañanas, escuchamos un pequeño temita musical, después lo vamos a escuchar completo, este ahora sí estamos en contacto ya este... con Oscar Casenobo de la Agencia para la Libertad, buenos días Oscar, ¿nos escuchás? Hola, buen día, ¿cómo están? Buenos días, Oscar. Bueno, puntualmente era, eh, ya para ir agilizando un poco, es era la, bajo, ¿eh? la convocatoria de mañana en Devoto eh, con la, el peli, bueno el, el riesgo de, de la continuidad de, de la oferta educativa en Devoto y, bueno, la denuncia puntual que están haciendo los educadores eh, en, de ese penal. Sí. Mira, eh, la continuidad de, de la educación de en Devoto y en Ezeiza, Este se ve amenazado porque el servicio penitenciario avanza permanentemente, ¿no? Con por ejemplo allanamientos que no son tales porque no tienen orden judicial, sino son requisas lisas y salas violentas que destruyen computadoras y otros elementos. Este, por ejemplo, no bajan a los alumnos a a las clases, ya sea de las carreras que se dictan o de los talleres eh, Traban, ponen trabas a los docentes y talleristas para la entrada, con largas esperas, con amansadoras, con requisas que pretenden ser este, vejatorias, y con todas esas artimañas que, que ya conocemos. El Centro Universitario de Voto este, surgió en 1985, o sea que tiene más de 30 años de, de labor, ahí se han recibido cientos de, de presos, y es importante destacar, de el índice de reincidencia eh, de los que estudiaron en el centro, de los que estudian en el centro universitario de votos, es del 7%. Y quienes no estudian, no concurren a ese espacio, super, superan el 50%, ¿no? O sea que cumple un papel muy importante, dado que da instrumentación y herramientas para quizás sea uno de los pocos casos en que quien está en la situación de cárcel, luego pueden reinsertarse porque sabemos que la cárcel no reinserta no resocializa, sino que debasta la, la entidad humana Oscar... así que mañana en respuesta a todos estos ataques que se sucedieron en Ezeiza y en Devoto, distintas organizaciones que tienen trabajo eh, ante carcelario, ya sea educativo de otro tipo eh, van a hacer un abrazo al penal junto con los familiares y los presos de o sea, si adentro van a hacer una batucada reclamando ese cese de, de, de, de esta acción deliberada del servicio penitenciario que sigue, sigue, sigue este, el avance en un contexto donde eh, a partir del nuevo gobierno eh, los grupos este, fascistas directamente como el Mar del Plata, eh, las fuerzas de seguridad, los justicieros, este, los que atacan a los que defendemos los derechos humanos se ven insuflados, ¿no? En, en su coraje y avanzan Oscar, ¿qué cantidad más o menos aproximativa de educadores están afectados en este en esta en este achicamiento del Estado, ¿no? también mira no lo sabría con certeza eh, porque eh, hace dos años que yo tengo prohibida la entrada a las cárceles federales por la denuncia que hizo la ah. agencia pero estoy seguro que son más de un centenar ¿no? Eh... eh justamente en la taserían nos prohibieron bueno nomos la agencia que denuncia los crímenes este, pero la que supera es enterar te diría eso con certeza este no no no no no no te puedo decir cuántos ahora. Sí nosotros hace rato cuando hacíamos la introducción mientras esperábamos el llamado mencionábamos justamente que hace ya más de un mes habían sufrido amenazas desde la agencia para la libertad Eh, por el trabajo que venían haciendo, nos podrías comentar, bueno, ¿en qué quedaron esas amenazas y cuál es, cuál es el procedimiento ahora? Bueno, mira la, la, esto viene de largo, ¿no? Nosotros generamos uh -huh. eh, el Boletín para la Libertad en la agencia Rodolfo Walsh, que fue infiltrada por el agente federal este Américo Valbuena durante 11 años, y de ahí lo usaba como trampolín para espiar a los familiares de Cromañón, a la Alameda, a la Fuga, y a tantos otros. Uh -huh. Nosotros creíamos que era un compañero más, ¿no? que Y después nos desayunamos con esto O sea que nuestras organizaciones eh, Según compañeros, por ejemplo el abogado negro Suárez este, Y otros de Derechos Humanos Sostienen que eh, estamos todos infiltrados o, o tenemos esa posibilidad O sea que la Policía Federal destina mil federicos, como le llaman A infiltrarse eh, en or organizaciones populares al estilo balbuena Pero también tienen otros métodos Por ejemplo, eh, después este, de, de las denuncias, a mí me, me llamaron, tuve una conversación, fui con un abogado de la Liga Argentina por los Hechos del Hombre, y, y me, me propusieron de que en vez de hacer denuncias, yo vaya a conversar con ellos este, y les diga cuáles son la, los problemas y los hagamos decidir. Entonces le respondí que eso no procedía, que yo no era un informante del servicio, que los que ellos llamaban cosas era, son crímenes. Y que un periodista del pueblo y tenía una relación de, de, de denunciarlos. Y por otra parte, esos crímenes eh, ocurrían en, en su ámbito de trabajo, le dije a la persona del servicio uniformada que me, me, me, me invitaba a mí a, a cesar con, lo, con, la, con las denuncias periodísticas y hablarlos con ellas. ¿no? Entonces, a partir de ahí, a mí se me prohibió la entrada, desde hace dos años este y un poquito más, Como igual siguió la agencia como igual tenemos vínculos con los detenidos como igual este tenemos vínculos con los familiares empezaron las difamaciones no este bueno las difamaciones dicen este que que yo vendo este que, eh, droga en las cárceles o imagínate hace dos que tengo un celdo fijo por eso <coughs> o sea que además sería nioki por hace dos años que lo no, que no voy no, no es nuevo en 2013 este una llamada telefónica desde el penal de Devoto hizo una, una denuncia vos sabés que la ley este, dice que el fiscal debe investigarte yo pues, llamo por teléfono y digo que vos este, sos un narcotráficante y entonces el fiscal tiene la obligación de investigarte a mí me investigó el fiscal Marijuán yo notaba seguimiento, coche, cosas raras no, no sabía qué supuse que era por lo que estábamos haciendo hasta que fui sobreseído porque lo único que encontró el juez Torres que me sobreseñó Fue una llamada telefónica estúpida, digamos, ¿no? Vos, vos te das cuenta de mi nivel de vida, mi casa, mi vida, que no. <risa> no tiene nada que ver con con el narcotráfico. este Bueno, eh, como eso fracasó, eh, también, y aparte recibí solidaridad, qué sé yo, de las madres de Plaza de Mayo de Neuquén, de Lola Cortiñas, del exterior, de España, de Grecia, qué sé yo, casi, casi, casi, casi hicieron un favor, ¿no?, este con esas denuncias falsas. Pero ahora vuelven a la carga y la abogada de la agencia, eh, María del Rosario Fernández, eh, está eh, saliendo con un, con, con un compañero que está en situación de cárcel. Entonces, este operaron del siguiente modo, diciéndole que, que ella es una abogada saca presos, que luego tiene sexo con ellos, conmigo, con ese con el otro, que parecería una cosa de chimento, pero él no está seguro que no es de chimentos, piensenlo bien porque se trata de separar a los presos de la Agencia para la Libertad. Porque vos bien sabes que en las cárceles es repudiado aquel que mantiene una relación con la mujer de, de, de un preso, ¿no? Como es repudiado un violador, por ejemplo. A, aún más que la policía, te diría. Bueno, entonces, eh, en estas iras y vueltas de mentiras, en el último... Mensaje que hizo por Facebook una tal Angie Verdú, eh, que ese es el nombre que tiene, no sabemos, suponemos que no es el real eh, La insulta y le dice, eh, saludos a tus dos hijos y a la familia del delincuente El delincuente soy yo, ¿no? Eh, entonces eso en, en, el, en el ámbito nuestro, en el código, es una amenaza clarísima a nuestros hijos, a nuestras familias y eso ahí sostiene que somos una agencia que se asoció este, sería por razones sexuales y por venta de, de narcóticos vos imaginate la estupidez yo llevo 30 años o, o más yendo a las cárceles y si no fui en los últimos 12 porque no me dejan entrar igual sigo haciendo notas tengo no sé varios libros escritos miles de notas sobre el tema explicate vos si nos hubiéramos organizado para para vender drogas, por otra parte sabemos que todo el mundo eh, sabe que las drogas en, en las cárceles las, las es un negociado de servicio penitenciario, no de los docentes, no de los periodistas, no de los militantes de los derechos humanos. Entonces, bueno, estamos en esa situación. Hoy mismo, en este mismo momento, eh, María Rosario Fernández está presiona, está pre presentando una demanda ante la Cámara Nacional de Apelaciones, en la Correccional y Criminal, Este, y bueno, vamos a ver si esta mujer, o, o tal vez no sea una mujer, eso, eso, es un perfil de, de Facebook este A ver que, que muestre las pruebas que tiene, ¿no? Sí, y la bien. vamos a demandar Es tremendo lo que estás contando ¿Cómo? Que es tremendo lo, la situación en la que están viviendo y bueno, eso Oscar, sí, claro, es... Imaginate que cuando ponen, viste, en riesgo no? Mira, sinceramente no es por hacerme el valiente, nada de eso Yo milito desde que tengo 15 años Y la verdad, mucho miedo por mí no tengo, porque ya, ya tengo claro que es la vida del militante. Y si pasa algo, es la vida que elegí. Pero la elegí yo, no la eligió mi hijo, no la, eligió, no la eligieron mis hermanos, mi vieja, ni, ni nadie, ¿entendés? Entonces si sí, te, te preocupa, te indigna. Eh, así que yo tengo claro que estoy en la Argentina, y ya sabemos lo que pasó, no hace falta que me detenga en detallar la historia, ¿no? Okay. Pero... Cuando amenazan a, a, a tu familia, bueno, sí genera cierta indignación y preocupación. Y, sí, me imagino, digamos, una situación bastante difícil. Oscar, se nos está acabando el tiempo, nos gustaría charlar un poco más con vos, pero bueno, ya vamos cerrando este programa. ¿Podrías comentar eh, lo de mañana, qué hora es la marcha, en dónde? Y, sí, bueno, ¿cómo va a estar... la marcha es en la cárcel de Devoto, que queda en Bermúdez y Nogoyaba, ocupa toda una manzana o más, en el barrio de Villa Devoto, eh, de la capital federal, es, es este martes 20 de septiembre, 17 horas. ¿no? Allí van a concurrir, te digo, militantes, anticarcelarios, familiares, presos liberados, este, que van a estar eh, haciendo la movilización afuera, y adentro los presos van a realizar conjuntamente una batucada. Eh, así que esa es la actividad de mañana y se seguirá reuniendo, hay un grupo conformado para después de esto... Evaluar qué paso seguir ¿no? Bueno Oscar, te agradecemos profundamente La comunicación y desde ya nuestra solidaridad Y bueno nuestra predisposición A, la, a, esta, a estas denuncias y estas amenazas Que están sufriendo, muchísimas gracias Bueno, mu muchas gracias a ustedes Un, Un abrazo. abrazo Hasta luego, ahí pasaba Oscar Castelnobo De la Agencia para la Libertad Que bueno nos contaba ¿no? Cómo se preparaban para la marcha de mañana Y también cuál es la difícil situación Que están viviendo la educación En las cárceles y también esta cuestión de ser amenazado, ¿no? Claro, la verdad que una cuestión bastante Un contexto de... represivo por por un lado bueno de la agencia acompañando estos casos de impunidad y estos casos de, de, de denuncia en, en cuanto a los penales y bueno, la situación puntual eh, suya de, de, de denuncia, ¿no? Y de amenazas a su hacia su familia y a sus a sus cercanos. Así es. Bien, bueno, vamos cerrando este programa. Mandamos un saludo a toda la gente que nos acompañó. Eh, un saludo al Seba, al Mono, bueno, un saludo también a Calzoni, al Panchito, al Javi, que bueno, forman parte y hacen lo posible para que podamos salir al aire. Y al bautismo de Pachi. Ah, sí, Oye, en el en de enredando. Pachi ahora nos vamos a festejar por ahí. Usted no siempre busca excusa para festejar de algo. <risas> Bien, eh, el hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, mañana continuaré enredando las mañanas como toda la semana de lunes a viernes de 10 a 12. Hasta luego.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 Punto Ar.